Hola, hola gente linda de la provincia de Cordillera, como es habitual, estamos cada luna al aire por la taberna, por Radio Puente Alto 107.5 FM. Aquí les habla, Leo Araya, muy contento de estar con ustedes en esta noche bastante exquisita de verano, exquisita ya, primer día de febrero, donde estamos dando inicio a este mes maravilloso. Un mes que nos invita a pensar en playa, a pensar en el descanso, por supuesto viajes, montaña y cosas maravillosas. Muy contento estar eh, por eh, Radio Ponte Alto transmitiendo este maravilloso programa de tertulias, conversaciones y la mejor música llamado La Taberna Quiero saludar a quien es eh, mi compañero habitual de cada jornada mi fiel escudero DJ también eh, y mágico que en los mantos técnicos mi querido Raúl Castro ¿Cómo está mi querido amigo? Hola Leo, eh, encantado de estar acá en otro nuevo programa y muy contento, creo que vamos a tener otro gran programa sin duda alguna eh, vamos a tener un poquito de actualidad como siempre vamos a tener un gran invitado grandes invitados ¿ya? y obviamente vamos a escuchar un poquito de música recordando a a un, a un grande que nos dejó del eh, que ya ahí tú entrarás en materia sobre sobre el tema pero sí creo que vamos a tener un gran programa así que todo tuyo sí, es Bueno, vamos a recordar justamente a una persona que, que falleció Yo voy a pedir que mientras tanto vamos buscando algo de, de De este artista Para que vamos escuchando de fondo Bueno, quiero recordarles que estamos eh, Habitualmente recibiendo todos sus comentarios Toda su información eh, Referente a, a contactos Por supuesto que saludo la mejor vivir A través de las redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook Por eh, La Taberna También nos pueden encontrar en Twitter Por arroba la taberna y lo mismo también en Instagram para que vean también las fotos que vamos eh, publicando así que todos los mensajes, el grupo en Facebook bastante movido así que todos los, los que quieran hacer eh, llegar informaciones eh, para poder publicar, por supuesto, las mejores vibras todos los saludos, vamos a estar esperando a través de las redes sociales sí, también tenemos eh, información referente como es habitual al grupo de los cometas eh, que es un grupo de ayuda social el cual estamos enfocados en poder crear pequeños mundos mejores como decimos habitualmente esta vez enfocados en la campaña de zapatillas y ropas que estén en perfecto estado, si son usadas o si son nuevas, también muy bienvenidas sea que son para nuestros queridos cometitas de la protectora de la infancia Todos estos pequeñitos que abarcan edad entre los 0 y, y 0 y 18 años Y que, por supuesto necesitan siempre estar eh, bien vestidos Porque son eh, son unos pequeños seres humanos maravillosos Así que necesitamos que, que toda la gente pueda apoyar en esta campaña tan maravillosa Para quienes quieran hacerse presente y decir Aquí estoy con mi ayuda para los pequeños cometas Los invito a que nos puedan eh, contactar a través de nuestro sitio también en Facebook que es eh, Cometas con K Eso es lo importante, Cometas con K También nos pueden escribir eh, a través de nuestro correo electrónico cometachile.com Y también a través de nuestro Twitter que está recién inaugurado que es arroba cometachile Toda la información para que le hagan llegar a través de las redes sociales Y por supuesto que nosotros eh, El equipo de Cometas se lo va a agradecer mucho Y nuestros queridos amigos pequeñitos de la protectora de la infancia Por supuesto que también lo harán saber. Y no ha ido muy bien, parece, con la campaña, mi querido Raúl, ¿no? Así es, sí. Hemos tenido mucha colaboración, afortunadamente. Así que es un llamado a todos, como decía Leo acá, eh, para que sigan aportando. Creo que los niños se lo merecen. Así que todo el aporte es bienvenido. Así que ropa, eh, zapatos nuevos o usados, pero si son usados en buen estado, al igual que la ropa, hacemos un llamado, como bien decía, eh, a aportar con cometas. Nos encuentra, como decía Leo, en Facebook, en Twitter así que por favor todos un su mano en el corazón y aportar así es, todo el mundo a aportar, todo el mundo es bienvenido a la campaña de cometas, así es sí, a mi querido amigo Raúl le pedí que eh, nos encontraron un temita en especial porque vamos a recordar eh, a una persona que acaba de partir que tiene que estar ligada con el mundo de la música siempre a través de la música estamos conectados con, con las grandes obras y por supuesto cada vez que parte alguien ligado a este ámbito Eh, nos duele el doble, y queremos recordar siempre la taberna a quienes han marcado también eh, presencia a través de esta gran manifestación eh, cultural que es la música el grupo Jefferson Airplane que ya estamos escuchando de fondo, acaba de partir quien fue su primera vocalista Signi Tolly Anderson eh, que nació en 15 de septiembre de 1941 en Seattle nació, eh, fuera cantante estadounidense eh, que también fue miembro fundadora de esta maravillosa Banda llamada Jefferson Airplane. Cindy Tully se crió en eh, Portland, Oregon y fue una cantante de jazz y folk conocida eh, localmente y respetada antes de unirse a esta maravillosa banda, después eh, justamente de un viaje a San Francisco. Poco después de unirse a, a Jefferson Airplane, se casó con eh, Jerry Anderson y el matrimonio que duró desde 1900 a 1974. ¿Por la historia signitó a Anderson en Jefferson Airplane es breve, pero importante. solo cantó en el LP de debut de la banda de San Francisco, en el llamado Takes Off de 1966, pero fue también miembro fundador del grupo. A finales de ese año se marchó por problemas con el manager de la banda, Matthew Katz, y para poder ejercer su recién estrenada maternidad con tranquilidad, además. Lo que no tanta gente sabe en esta historia, es que en principio Jefferson Airplane quisieron sustituir a Signi por Cherry Snow, que genera eh, un 50% del interesantísimo dúo Blackburn and Snow. Pero esta declinó la oferta y finalmente entró Grace Slyde, de Great Society, que de allí se llevó a Jefferson en las célebres White Rabbit y Somebody to Love. En realidad ese fue el despegue real eh, de esta maravillosa banda. Anderson en julio de 1966 informó a Bill Graham que ella abandonaba la banda después de una serie de espectáculos que estaban realizando en Chicago, Dando cuenta también de que llevar a su hijo recién nacido ya por la carretera como le llamaban ellos no era tan favorable Las últimas actuaciones en directo de Anderson con los Jefferson Airplane Fueron el 15 de octubre de 1966 en The Fillmore Se registraron dos actuaciones en lo que parecía ser el final de la segunda serie Marty Ballin volvió a anunciar que Anderson estaba dejando el grupo Su adiós a los fans se grababa para la posteridad fue la siguiente Comillas Quiero que todos ustedes lleven sonrisas Margaritas y Globos Los amo a todos, gracias y adiós Cierre de comillas Después de viajar eh, Jefferson Airplane Regresó a Oregon donde cantó durante nueve años Con una banda de bien músicos Carl Smith y la compañía de gas natural A mediados de la década de 70 Se recuperó de cáncer En 1977 se casó con el contratista local de construcción Michael Alios Etlin Y siguió cantando con Carl Smith A mediados de la década de 1990 Anderson sufrió problemas más graves de salud Mientras se recuperaba estas dolencias, su familia Enfrentó graves problemas financieros Anderson falleció el jueves 28 de enero en su hogar en Beverlyton, Oregon, tras sufrir de enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Así que esta ha sido la Bebe Biografía por supuesto Un pequeño homenaje desde la taberna Para una gran artista, Sidney Tolly Anderson, primera vocalista de esta Gran banda, Jefferson April Estamos escuchando un poquito de fondo también, Miguel Raúl, ¿cierto? Sí, vamos a ponerlo Que la gente lo escuche un poquito más tema white rabbit white rabbit año 1967 de registro esta gran banda que marcó también un hito de la historia musical y por supuesto que teníamos que recordar a, a estrenar artista signo y anderson que uh, recientemente el jueves pasado no falló, estamos siempre recordando la taberna a los artistas que nos dejan como decíamos, todos se ganan un lugar especial en el habitáculo de la música y por supuesto que en la taberna tienen que estar presentes siempre están escuchando a través del 107.5 FM también, siguiéndonos por la señal online y también un saludo para la gente que ya nos está viendo por el canal de YouTube en vivo y en directo así que un saludo para todo ello y todo lo que escuchan Jefferson Airplane un pequeño homenaje de la taberna para esta gran banda hablando de música también mi querido Raúl le queremos anunciar a la gente que vamos a tener invitados el día de hoy uh, también grandes artistas que son en Puente Altino son locales son uh, los dueños del flow fue el dueño del ritmo también y todo el power de acá vamos a estar conversando con uh, nuestros amigos de cultura maestra Así que, para que también estén atentos, vamos a escuchar el sencillo que están sacando también a través de YouTube. Puño en alto, que es un temazo y que sin duda la va a romper en todas las redes sociales, por supuesto. Y ojalá que en todas las radios, no solamente locales, sino que a nivel país. Son muchachos muy talentosos, van a estar conversando con nosotros acá, también en la voz. Acá en la taberna. Llegan, ya llegan los muchachos ahí sonaba Jefferson Airplane un homenaje para, para esta destacada cantante que se fue quiero también contarte una información eh, mi querido amigo Raúl que es muy reciente también saben que también dejó de existir hace muy poquito el que era considerado el mejor chef del mundo a propósito también de que tenemos programa hoy día tanto de cocina y hay chefs connotados también trabajando en televisión el mejor chef del mundo falleció pero no falleció de una manera tan, eh, tan simple que falleció de manera bastante trágica... ...todo ver, era un ver, poquito de información... ...yo no tenía, no tenía noticias de eso... ...sí, mira, la policía ha encontrado esta madrugada... ...el cuerpo sin vía del cocinero francés suizo... ...Benouard Boller... ...cuyo restaurante, además de tres estrellas Michelin... ...que las estrellas Michelin son las más grandes... ...que pueden conseguir un restaurante... ...recibió el título del mejor del mundo en diciembre por La lista ...a última hora de la tarde... ...la policía encontró el cuerpo del señor Benouard voler ...de 44 años... ...y formó la policía local en un comunicado... ...y tal como recoge The Guardian... Las primeras informaciones, según señalas comunicado indican que se quitó la vida con una pistola. La policía ha abierto una investigación al respecto. A última hora de la tarde, la policía encontró el cuerpo del señor Bernard Bollert de 44 años. Bollert se hizo cargo al restaurante Hotel del Valle de Cricier, como una Suiza, al Cantón de Boat, en 2012. Tras la jubilación de su mentor, Philippe Rochat, otra figura destacada la cocina francesa. Nació la ciudad costera de la Rochelle, de una familia de viticultores la carrera de voler cobró fuerza con los años, hasta que en el 2013, la influyente guía Gold al Milou, solo superada por la guía Michelin entre los gourmets, lo nombró chef del año. El pasado medio de diciembre, la publicación francesa La List, que publica anualmente una lista con los mil mejores establecimientos de 48 países, le situó en la primera posición, un premio que quiso celebrar asegurando que era maravilloso y excepcional. Este ranking nos motivará aún más. Hace dos años había obtenido la nacionalidad suiza. Y ahora le contaron, fallecido con un arma. Se quitó la vida sí, al mejor chef del mundo. Y 41 años nada más. 44 o sea, años. 44 años. Sí, joven. Pero... Joven todavía, muy joven la verdad. Eh, que, que habrá tenido, ¿no? qué habrá tenido para para llegar a ese tipo de situaciones? Un tipo como él que lo puede tener todo, que puede tener eh, fama, puede tener dinero, sin embargo, hay un vacío ahí que no le permitió ser feliz. claro, claro que sí. Algo, algo pasa con, con gente tan exitosa y tan tan talentosa que quién sabe dentro de su vida privada lo que está pasando. La mejor demostración de que el dinero no hace la felicidad. Así es sin duda alguna. La felicidad está en los pequeños detalles dicen por ahí. ¿Ya? Y un detalle importante mi querido Raúl y que queremos darle también un mensaje a todos nuestros amigos futboleros para que estén atentos porque se viene una información bastante importante vamos a partir contándoles que jugar al fútbol en cualquier parte ya no da lo mismo a mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentra solo en Full Calcho ubicada en el sector de las bicachas el complejo Full Calcho entrega cachas de calidad y una atención de excelencia y que mejor, atendido por el gran Julio Gutiérrez, un ex-crack del fútbol profesional, Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcho.cl o al fondo 022-502-3189 022-502-3189 Nos encuentras en los castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcho, concepto de calidad para el fútbol. Grandes canchas las de Full Calcho, ¿no? sin duda alguna. Un gran auspiciador para, para la taberna. 100% recomendada las canchas de Full Calcho. También tenemos eh, que contarles, a propósito de Full Calcho, mi querido Raúl. Algo se viene, ¿no? Sí, se vienen cosas interesantes. Sí, eh, la primera que... que te puedo contar, eh, que se vino Torneo de Semana Santa el cual uh, se va a desarrollar entre el 19 y 20 de marzo, ¿verdad? futbolito para hombres con formato todo competidor. Tiene una inscripción en un valor de 120 mil pesos y un premio para el campeón de 200 mil pesos. Así que invitamos a toda la gente que se interese, todos los hombres que quieran participar en el torneo de futbolito Full Calcho, que se contacten también. Al, el, el mail puede ser contacto arroba fullcalcho.cl Alfonos 022-502-3189 Y también a través de la página www.fulcalcho.cl También, mi querido amigo Se viene un torneo de apertura la miércoles También con Fulcalcho, si esta cosa no para ¿Verdad? Futbolito Abril 2016 Formato también todo competidor Hay que empezar a entrenar Así es, inscríbete con tu equipo Y conviértete en un campeón Así que todos los que tengan ya un equipo Para que estén en el gran torneo de apertura Que se inicia en abril de 2016 Lo mismo, se meten al sitio web Correo electrónico, contacto a Raúl Fullcalcho.cl full O al teléfono ya indicado Y por último, mi querido amigo Raúl No solamente el fútbol está ligado A la parte masculina, también está ligada a la parte femenina Y full Fullcalcho entiende ese concepto Pero absolutamente Así que también se viene un torneo de Semana Santa Para mujeres fútbolito para mujeres, también 25 y 26 de marzo el mismo formato, todo competidor ¿verdad? Aquí invita a Fulcalcho y se inscribete con tu equipo y conviértete en campeona tiene valor de inscripción 120 mil pesos y también un premio para las campeonas de 200 mil pesos, ¿ya? toda la información la encuentran en el sitio www.fulcalcho.cl ¿verdad? y también en el mail de contacto, arroba así que tenemos torneo Semana Santa para repitamos, hombres repitamos. torneo Semana Santa para mujeres y un torneo ya más regular que comienza en abril formato también todo competidor perfecto, así que a todos los futboleros a entrenar, a visitar fullcalcho.cl y a participar en estos grandes torneos que nuestros amigos de Full Calcho están organizando en sus grandes y bonitas canchas, o sea, así Full que Full Calcho con tutti, compadre sí, Full Calcho ¿verdad? sin duda alguna un líder en, en el sector de, de las vizcachas Sí, así que todo el mundo está bien informado para que pueden ir a Full Calcio, visiten el sitio web cualquier grupo también nos pueden consultar a través de la taberna y por supuesto que estamos llenos de toda la información Full Calcio, gran auspiciador de nuestro programa y todo el deporte, todo el fútbol se vive allá así que ya saben, a inscribirse, a prepararse hombres y mujeres, se vienen los grandes torneos a partir de Semana Santa, Full calcho Mi querido amigo Raúl, otra información que es bastante preocupante y que hasta el momento no ha tocado, pero estamos mirándola con bastante temor, tiene que ver con el, la, el virus del Zika, ya, y una información reciente en la cual la Or Organización Mundial de la Salud eh, está estudiando declarar emergencia sanitaria a nivel mundial así es. por el virus del Zika, ya, algo que es bastante preocupante, lo voy un poquito de información para que la detallemos. Sí, algo algo interesante, por favor, hay que poner oído en esto. sí a ver, la Organización Mundial de la Salud eh, evaluará este lunes en Ginebra si el virus del Zika, que podría ser el causante de la multiplicación de malformaciones congénitas en América Latina, debe considerarse como una emergencia de salud pública internacional. Aunque los síntomas de este virus transmitido por la picadora de mosquitos suelen ser de escasa gravedad, han surgido indicios de que lo vinculan al número excepcionalmente elevado de casos de niños nacidos con microcefalia, particularmente en Brasil. Aunque todavía no se estableció una relación causal entre el virus del psico y las malformaciones congénitas, y siendo más neurológicos, hay fuertes motivos para sospechar su existencia. Firmó la semana pasada la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, al anunciar la convocatoria de un comité de emergencia de esa agencia de la UN. Chan se refería al síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunitario ataca al sistema nervioso, llegando a producir parálisis en algunos casos. Brasil, por ejemplo, el en octubre sobre un número elevado de nacimientos de niños con microcefalia en el noroeste. Actualmente, 270 casos confirmados y 3.449 en estudio, frente a 147 en todo 2014. Sin duda algo preocupante. ¿eh? Yo escuchaba por ahí algunas federaciones de países de Europa que están llamando a abandonar la, los próximos Juegos Olímpicos de Brasil de río de janeiro así que creo que va a ser algo bastante du duro lo que se viene con respecto a este a este a este, a sí. este virus se que, que provoca este mosquito que, se supone que en Chile y en Canadá no va a afectar pero eh, a través de la isla pascua es donde estamos más preocupados, donde se podría generar y la verdad que de, desde que pueda entrar a Chile continental hay un solamente un paso si sí, por pero, supuesto, sí, basta, basta también con que alguien venga de Brasil como ha pasado en la mayoría de los casos que se han han dado fuera de Brasil, hoy en día así es, así es, bueno, la gente que nos está siguiendo también en canal de Youtube, le mandamos un saludo, ya se habrán dado cuenta que ya sí, está ya. acá sentado justo a nosotros nuestro enemigo Cevita de Cultura Maestra y vamos estar conversando ya muy breve y escuchando por supuesto, la mejor música también acá en La Taberna, así que ingresen por favor al canal de Youtube, La Taberna para que vean a nuestro invitado y sigan nuestro programa ¿Mm? por supuesto, por supuesto hay un saludo, un saludo a la cámara sí, oye mi, mi compadre eh, otra información que salió que es un poquito extraña pero que también muy de contingencia según la prensa española un yihadista chileno habría muerto ya por ataque que se hicieron uh, al estado islámico eh, con el nombre de Abus uh, Yi, y, de Chile, Chile, muy que Chile. Está, sí, armado de un fusil Kalachnivov Nombres son medio extraños y en inglés Bastiana Alexis Vázquez se hizo famoso en el 2014 Como presentador en terreno De un video del Estado Islámico ISIS anunciando la desaparición de la frontera entre Siria e Irak Comillas, dijo esa Sabés Estamos por encima de todas las banderas Somos musulmanes Solo existe una nación, cierro de comillas Sostuvo amenazando con destruir la fronteras de Irak, Jordania y el Líbano Esta es la primera frontera de muchas que caerán Remató Su nombre figura en una reciente lista de combatientes de ISIS abatidos en Siria e Irak certificada por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado Español Ya no hay soldados ni policías iraquíes o sirios en la zona sostuvo el chileno en el video Ahora solamente soldado del Estado del Islam Remató asegurando que pronto hubiera un califato dirigido por Abu Bakr al-Bakadi que hoy reconocido como líder de ISIS Tenemos baja chilena bueno, en el Estado Islámico Sí, porque mucha gente joven que se ha ido metiendo a este tipo de movimientos radicales islámicos Bueno, la verdad es que el de chileno creo que tenía el nombre de nacimiento y poco más, porque él no nació en Chile creo que nunca sí, vivió en Chile Exactamente eh, Y obviamente eh, se, se, se metió en este grupo islámico y, y la verdad es que, bueno nos toca porque nació, o tiene un nombre padre tiene padres chilenos Pero se cumple la más. regla de que hay chileno en todas partes Claro, exacto eso, Siempre, eso, eso no un, falla, chileno, siempre un chileno eso no falla. Sí. Y por último, compadre a tenido un corte para ir después Así con es. la cultura maestra Tenemos... Eh, Así papa, vemos de té, en la selección chilena, y, y uno que hace milagros parece. No hace milagros, Sal, salió campeón con los juzados así que, sí, sí, así que si salió campeón con Católica, saluda a todos nuestros escuchas de la Católica, sobre todo a, el, a nuestro amigo Lalo, ¿ah? Sí. ya, que nos estará escuchando, pero yo creo que Pixie es un entrenador que creo que tiene la talla como para entrenar a, a nuestra selección. Así es, así que bienvenido Juan Antonio Pizio, ojalá que le haya muy bien, porque si le va bien a él, le va bien a todos nosotros, y, y lo que queremos es que La Roja también llegue al Mundial, como buenos futboleros que somos. Bueno, aprovechando también de saludar, como dijiste, a nuestro querido amigo Eduardo Riquelme, ya que también trabaja Los Cometas con nosotros, al profe Mario Augusto, que la semana pasada le hicimos entrega del libro que se ganó acá en la taberna de regalo, estaba muy contento el profe. También eh, nos manda saludos habituales. Cecilia Heider, que también nos ha sí, sí, siempre no Sí, hace poquito, que también estuvo acá acompañándonos y a toda la gente que, por supuesto, nos manda las mejores Biblias. ¿Vamos a unos pequeños cortes, mi querido amigo Raúl? Sí, claro. Vamos a irnos a un corte musical con Journey y Don't Stop Believing. Por supuesto. Seguimos acá en la taberna con Cultura Maestra. soft to draw he took the men Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de la taberna. El nuevo programa de Radio Puente Alto. Todos los días lunes desde las 21 a 15 horas junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22 872 7871. Estás escuchando La Taberna. Bienvenido, hoy estamos de vuelta por eh, la taberna y pasado un temazo con eh, Journey Stop Believin' Grande Raulito Así que estamos como, como Tuna allá, compadre Murillo, ya, compadre Murillo Así es, sonando, sí, sonando, espectacular viendo. No, mucho mejor, pues, compadre Cada eh, día que, mejor como... Hay que ponerse al nivel de la taberna Por supuesto sí no? Por supuesto, la mejor música a seguir la taberna, justo con la mejor tertulia hoy sí. aprovechamos a saludar a toda la gente que nos está dando hartos likes a través de la página de Facebook saludo para Evelyn Seguel, Andrea Atenas, la Cata Ramírez que anda viajando todavía por el sur y no se quiere volver al norte. Eh, mi amiga Clary Silva, eh, el Caco Bustos, por supuesto, la Eve Gallardo, saludo a Víctor Castro, Marcelo Orellana, Claudia Castro. Así que tanto amigos que nos están dando like, nos están escribiendo mandando saludos a través de las redes sociales. Un saludo afectuoso para todos ellos. Y por supuesto eh, sigue la invitación para que se estén conectando a través de facebook a través de twitter en la taberna por supuesto en, eh, también en instagram estamos en todas las redes sociales estamos llegando a todas partes mi querido raúl así que estamos también en la semana reproduciendo los, los programas para la gente que se lo pierde el día de hoy también lo puede ir escuchando Ay. en estos días sí, por supuesto además que como todos todos los lunes salimos en vivo vía youtube y ese programa aparte de que lo pueden ver en directo ya eh, va a quedar disponible desde mañana a primera hora para que lo puedan revisar. Así es, así es. Y para ver, para toda la gente que es amante del fútbol, quiero recordar que jugar al fútbol en cualquier parte ya no da lo mismo, por supuesto. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentra solo en Full Calcho. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendidos por mi gran amigo Julio Gutiérrez, un ex-crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fulcalcho.cl o alfono foro 022-502-3189. Nos encuentras en los castaños 1571 Las Vizcachas. Full Calcho, concepto de calidad para el fútbol. También les queremos recordar que se vienen actividades de Full Calcho para toda la gente que es amante del fútbol. Se viene un torneo para hombres eh, de Semana Santa. 19-20 de marzo todo competidor con importantes premios se viene también un torneo para mujeres para que ellas puedan hacer deporte también eh, el deporte rey también torneo de Semana Santa 25-26 de marzo y un torneo de apertura que comienza en abril 2016 toda la información la encuentran disponible en la web www.fulcalcho.com se viene con tutti se viene con Tuti grande Fulcalcho concepto de hola, calidad hola, para el fútbol como estábamos anunciando también a través de las redes sociales eh, es un orgullo para nosotros tener el día de hoy GG, si, sí, un representante GG ya lo escuchan, ahí. Ya está sonando ya está sonando ¿Ya se esta, gran, esta gran agrupación uh, Puente Altina que es todo un orgullo para, la, para nosotros para la provincia cordillera y ya está saliendo al mundo lo más importante, con un primer temazo ya dando vuelta a YouTube muy bien alto Ale. el día de hoy, queremos conversar con mi gran amigo Sebastián Cevita de Cultura, hola de hola hola ¿Cómo está, compadre bien bien aquí estamos manso Manzopique, estamos aquí, la comuna Puente Alto, estamos muy agradecidos de, de la invitación que nos, se nos realizó, eh, ya, yeah, ahí sí, está ambiente, eso, pues, estamos muy alegres de estar aquí, eh, entretenido queríamos venir para acá, estábamos todos los, toda la semana escuchando el programa, buen programa y, y decíamos, ¿cuándo le va a tocar a la cultura maestro llegar a la taberna ahí? No aquí estamos G, representación si sí, llega rinco? a llegar sí o sí sí o sí un sí. auditor invitado sí, por supuesto ah, por, sí. Sí, aparte sabemos de la calidad de, de cultura maestra eh, el ritmo nos acompañó también en alguna actividad y por supuesto que tenían que estar porque son los muchachos que yo siempre digo son de los que van a llegar lejos sin duda alguna obviamente y ojalá que después para adelante cuando cuando estén recibiendo los premios EBI por ejemplo ¿se acuerdan de la tabla en cabros? por supuesto ¿cierto? por supuesto porque son los que primero nos empezaron a apoyar Y vamos estar con el apoyo constante, vamos a estar también reproduciendo la taberna siempre a, a cultura Así que todas las novedades, compadre, usted tiene que echarla para acá y la vamos a reproducir Vamos a traer la exclusiva entonces para acá Así es, hoy seguida creo que la gente también conozca un poquito de, de, de cultura, ¿verdad? Porque ustedes son son dos, los sí, constantes eh, habituales Habitual, claro, eh, hay show y show, eh, a veces somos tres, a veces somos dos <risa> eh, Pero, por ejemplo, ahora estamos trabajando con, eh, con un show nuevo que es Jogo en la Lore Estábamos trabajando con el KRI, que es un, un niño más joven, que hacía como rap. Entonces se complementa el Soul de la Lore, el reggae mío y el rap del KRI. Pero ahora estamos trabajando un show nuevo, como edición 2016, que viene en altos proyectos. Entonces como que decidimos como cambiar un poquito la rama, volver a la raíz. No estábamos como yendo para el otro lado, así, el lado oscuro la fuerza. Así que decimos volver a las raíces y tirar material nuevo que teníamos guardado. Pero más como el inicio. ¿Sí? cuando sí. nace Cultura Maestra, mi querido amigo? Cultura Maestra nace el 15 de mayo del 2014. Nace porque yo había hecho un tema al principio que pasó con un poquito de salsa, pero me faltaba una voz femenina. Me faltaba una voz femenina y busqué, no pillar lo que quería. Quería un canto, no quería como rap, así porque La típica mujer rapera es como de ah, ah, todo el rato ah, descontento cuestión quería otro tipo de música encontré a la Lore por casualidad con una amiga mía que me la presentó mi de ahí no nos separamos más salió grabamos complementos y a la semana nació Cultura Maestra con Caras de la bola y ahí nos paramos más todos los fines de semana cantando que la, Lore es también, ¿no? sí. la Lore tiene su soul, su R&B ahí bien bien cargadito su niga que tiene guardado así que ahí está mi socia no puedo estar aquí. Le sí, mandamos un a Lore, ¿eh? Sí. Gran cantante, canta precioso la Lore. Tiene la mansa, voz Sí, muy simpática, además, la Lore, grande. ¿Cómo podríamos definir el estilo de música de cultura? Yo creo que cultura maestra en este momento, luego de haber hecho un 2015 cargado el reggae, un 2014 cargado el rap, este 2016 queremos hacer como algo más soul, más fuerte la Lore, para pa cargar las tremors, Las tres piernas de Cultura Maestra. Yo creo que le definiría como Black Music, música negra. ¿Por qué? Porque se puede hacer un show para el rapero, se puede hacer un show para la señora, para el joven, en un beneficio. Se puede hacer un show para una disco. Y no perdí el sentido de lo que es el grupo, ¿cachai? Se crea como un concepto. Yo creo que... Yo miro Cultura Maestra como un concepto, ¿no? Lo veo como, como en sí, como una simple banda, ¿me entendí? O sea, lo veo como un concepto de... de Quizás va a sonar así como medio vendido, no sé, pero yo digo, no sé, de del diseño de la polera, cultura maestra, del gorrito, ¿me entendió o no? O sea, del video, de como de un grupo eterno, grande, porque ya hay gente que nos sigue, entonces como, ah, nosotros somos fans de cultura maestra, nosotros, terribles felices. Y caché, es como un concepto, no es como, no es como algo como, como una simple banda, yo lo veo así. Y a nivel local en el Puente Alto, ¿cómo le ha ido la recepción de la gente, por ejemplo? Excelente. Ya estamos como como plasmados, como los grupos de Puente Alto de, de esta música. Puente Alto tiene algo yo creo que especial a todas las comunas. Que, por ejemplo, en el mundo del rap, del underground, Puente Alto hace como otro tipo de música habla a las otras comunas. En el mismo estilo, estoy hablando de rap, de soul, de reggae tiene como un sabor más tropical, más como más más más como menos a la gente, o sea, como menos problemas, más, más buena vibra, más más puño en alto, más sigamos luchando, en cambio en otros lados como más bajo tierra. No estoy renegando nada. Solamente estoy como remarcando lo que he visto yo. Lo que estoy viendo yo y lo que lo que hemos visto, o sea, eh, gracias a Dios en el poco tiempo que llevamos hemos recorrido todas las comunas he montado sábado y domingo y viene hace dos años, no hemos parado en miles de lugares y, y hemos visto que Puente Alto tiene como otra otra esencia a no sé, a Pudahuel, a, a los que ya, o sea, a Quilicuara, la Reina, a La Florida, hay otro tipo de música. Tiene mística. Sí, Martín, tiene ¿no? sí, Puente Alto es la tierra de talento. Sí. Sí. sí es talentoso. Sí, la caleta. Alírico vos, Sepo. Pablo San Martín. Son, son dos tremendos sí. los cantantes. Así que tenemos una materia prima bastante importante. Falta un festival de Puente Alto, ¿no? ¿eh? Yo creo sí, que eso, sí, ¿no? yo creo que ahora que está escuchando el alcalde, ¡ah! ¿Sí? Sí, yo creo que eh, yo creo que eso le falta a Puente Alto, porque, por ejemplo, uno va para San Bernardo y el festival de música, es eh, todos los fines de semana hay algo. Aquí no, como que se ha, se ha ido como, no sé, como no se ha rescatado mucho el talento, el talento local. Cuando se va y el talento local triunfa en otro lado, lo pescan. Sí. Yo creo que eso le falta a Puente Alto. Nadie es profeta en su tierra, dicen por ahí. Así es. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que aprender y justamente rescatar a todos estos sí. jóvenes y dar el impulso necesario. ¿Ya? Porque, bueno, si si es cierto, se para mucho idea lo que es YouTube, porque es una gran plataforma, sí. ah, la gente también tiene que dar el impulso desde el lugar donde nacen. Y por supuesto que hay municipalidad, hay corporaciones municipales que tienen que dar ese impulso. Aquí en la radio, por supuesto, que estamos siempre sí. alentándole, tirando para arriba a estos muchachos. Nosotros sí, claro. eh, somos... Agradecidos totales de la ayuda que no ayuda, nos entregan usted. Oye, eh, ¿qué eventos han tenido? ¿Dónde han ido a, oh, bueno, a contar, <risa> qué es lo que se viene? Bueno, eh, a ver. Eh, Recibimos un poquito de, 2015? me parece un... eh, fue acto decimos eh, que perdón, eh, se hizo Exacto. A qué nos referimos con esto, que eh, que ya no... Estaba sonando con el teléfono del Andaba en el reproductor de MP3, de la rapera, o de, de no sé, del rasta, sino que andaba en el, en el teléfono de la señora, andaba en el teléfono del cabro, y descubrimos que era más universal, era sonido universal, que se estaba que se estaba haciendo algo como distinto, o sea, era algo que estaban escuchando todo, la señora la almacena, ese veces pasaban, por la radio los temas, en las radios locales, de Santiago, pasamos por algún lado y ahí estaban los temas, ahí estaba la señora y veíamos varios tíos, pero como que se hizo más universal se pudimos rescatar eso y decidimos por eso ahora este 2016 darle otro enfoque sabemos que lo que hagamos la gente que nos sigue nos va a apoyar porque creen nosotros que es lo que nosotros agradecemos pero ahí estamos, es que no puedo contar mucho porque es una sorpresa enorme bueno yo creo que con todo lo que se venga eh... Como la taberna los ha invitado sí. a venir acá, cual, el cuando lancen su primero o próximo hit, sí. eh, por favor, mándenlo. Sí, de toda si manera. Duda, lo vamos a, yo creo que a estar aquí a de los primeros, me comprometo que esté aquí de los primeros oh. y yeah. que esté en otro lado. Así me gusta, ¿ya? Así que todo el mundo sabe la exclusiva, el gran hit próximo de Cultura Maestra va a estar acá saliendo por la taberna. Felipe Montesino nos escribe, nos dice, saludos a los mejores Cultura Maestra, ¿Ya? Son los mejores, hay que aprovecharlos dice mi querido amigo Felipe Así que está escuchando también, nos manda un saludo online, eh, mi querido amigo. ¿Y cómo llegan a, a YouTube, mi querido Cevita? Eh, ¿Cómo llegamos a YouTube? Bueno, en el mundo de, de la black music, de lo que es el rap en la calle, las tocatas y... Todo ese mundo que es como paralelo al mundo real, porque así es. Eh, se estigmatiza un poco lo que es YouTube. Hay una plataforma virtual que se llama SoundCloud. Que si tú tenías los temas son SoundCloud no los pudiste tener en YouTube YouTube es comercial, ¿me entendí que es totalmente una parodia de lo que estáis hablando, ¿por qué? porque SoundCloud igual es comercial si sí, para eso es, ¿para qué subimos uno un tema? para mostrarlo entonces no queríamos subirlo a YouTube porque estábamos ahí porque, porque empezamos y teníamos que agarrar público porque empezamos haciendo esto amándonos pero nos dimos cuenta que teníamos potencial entonces queríamos algo más entonces no podíamos perder el público que teníamos Pero cuando decidimos cambiarnos de YouTube, nos dimos cuenta que ya íbamos un bingo de beneficio de una persona que no era rapera. Que era un caballero, una señora, un niño con cáncer, que hemos ayudado. Entonces nos dimos cuenta que ellos mismos decían, cabro ¿y los temas dónde están? No, en SoundCloud. Y mucha gente no lo cachaba, o sea, ¿qué es SoundCloud? Y para tenerlo tienes que bajar una aplicación a un no cambio, YouTube es más universal, es más es más masivo y es más fácil. ¿no? Entonces dijimos, ya, pues que, pues todos los temas como más movidos, más prendidos. Eh, tirémoslos para pa YouTube y los otros como más under, más rap, dejémoslo son. Sí, bueno, y así, así, llega, no... así llega Puño en Alto, que es la canción que vamos a sí, escuchar bueno. a continuación. Así llega y... Puño en Alto, Caras de la Pola, Sonidos de Placer, que ya 3.442 reproducciones en YouTube, que son una maqueta que tiene más reproducciones que un video, así que estamos felices. Cuéntanos un poquito de la producción de Puño en Alto. Eh, bueno, se trabajó mucho, eh, primero creamos el tema eh, en base a un tipo de gente que tuvo problemas donde digo yo La vida sanguínea, un saludo para toda esa gente allá Que lucha día a día Y... Y un, una persona que tuvo un problema tuvo al borde de la muerte Y ya, voy pues, un día está en la casa Tenía una instrumental, dije, pucha Igual pensaba en el loco, porque yo soy de estos que Si puedo ayudar, hay que hacerlo Porque la, la vuelta a la vida uno nunca sabe Ya, pues, entonces, puta Dije, puta loco y la cuestión Ya, y me puse a escribir Salió la primera estrofa y el coro Faltaba un pedazo Ya yo dije, ya lo voy a hacerlo solo porque yo estoy preparando mi disco para que se estrenen este año Que MC sea sin filtro Y... Y nace, puño en alto, le muestro la idea a la Lore Ya Lore, esto es lo que yo tengo, esta es la idea Lo quería dejar para mí, pero encuentro que está muy bueno, masifiquemoslo Porque si no, lo tenía que haberlo mostrado este año Ya me dice ya Lo hicimos, lo grabamos, nos gustó, quedó bueno Dimos cuenta que en una semana hicimos las mil reproducciones del tema así, audio en YouTube. Dijimos ya, hay que hacerle video, al tiro. Así que empezamos a grabar buscar locaciones, algo bien sencillo, pero que entregar el mensaje. Buscamos la feria, la feria masiva está la gente, un día domingo en la mañana así, para la gente forzada, comprando sus cositas. Eh, el muro en MC Browen, de los Chamanes Crew, que igual fue un pionero en mi carrera, porque después que el hombre está de desaparecido, descansó. Se lo llevo el señor, eh, yo dije ya, tengo que hacer música, o sea, yo tengo que seguir el sueño que tengo yo, po. o sea, no me puedo quedarme callado toda la vida po. así que lo grabamos allá, que un pionero de nosotros de cultura maestra, lo homenajeamos para el show de Teletón 2015 eh, y grabamos en el cerro en el cerro La Ballena, que veis como todo el gueto bajo Temena lo veis entero encontramos que era novedoso, era real era sincero, era lo que nosotros vivimos a diario era donde vivimos Jugamos en un par de locaciones como San Miguel dos Volcán 3, que igual son lugares para otra gente que no está acostumbrada a eso, es como ¡Ay, oh, la Volcán 3! Yo digo eso, ¿donde yo? ¿Dónde vivís tú? ¿No? Por la Volcán 2, por la... ¡Ay, oh, no! Es malo vaya Uno vive allá, po'. Así que tratamos de plasmar lo de nosotros, o sea, raíz en nuestra gente, los niños jugando, a patapelada ahí, en el grifo. La realidad, po'. Así se crea el, el video puño en alto que bueno, bueno, bueno. ha tenido una, un recibimiento pero espectacular sí, bueno para quienes le tenido la oportunidad de verlo es un vídeo que está muy bien logrado que tiene eh, escuchando un sí que está bastante bueno está escuchando de fondo y, y la verdad es que ese por ciento recomendable así que toda la gente que entre a youtube para que busque puño en alto cultura maestra van a ver que hay un vídeo de, de alta calidad Les vamos a invitar para que también nos podamos escuchar verdad y la vuelta sí, seguimos en fin, conversando acá con, con pues, lo que tú tienes lo que debe demostrar con un alto semeja a la vida donde el sol no brilla si está la luna. Pero un siendo tan diferente como el yin, <tose> el yang, el sol se sigue esforzando por brillar sin ella cada día más. Y sí se va, hoy me levanto con la frente en alto, dispuesto a luchar un puño arriba, que lo malo pronto devanecerá avanecerá. la meta, es la idea y lo positivo te levantará, no te dará ni cuenta cuando la sonrisa vuelva a fumar. Esa la idea la mala buena Estoy haciendo lo que pienso con el símbolo de paz es mi meta progresar en mi yo, no zurra lo positivo. Ahora mismo cuando te describo los problemas en la mente socio deja el olvido y levanto la mirada que esta vida no te caiga que lo positivo se propaga como plan. Yeah. i verás que al fin y al cabo eso te hará más fuerte tienes que sonreír, por siempre, siempre seguir si tienes un motivo para llorar tienes para reír sí. a veces piensas que lo conflictos en tu vida te ahogan pero eso es mentira, te lo digo de cora no le pongas color y disfruta el amor que en esta vida hay que ponerle con todo el sabor Más. Pide una enseñanza que tú debes de pasar la cualidad. Lo que tú tienes, lo que debes demostrar. Un puño en alto el sacrificio de mi gente de Pupla. Sigue lanzando los dudes más, sigue demostrando que tú puedes más. Pide una enseñanza que tú debes de pasar la cualidad. La que tú tienes, la que debes demostrar. Un puño en alto el sacrificio de mi gente de Pupla. Desde las 21 a 15 horas presentamos tu gran programa, La Taberna. Se acabaron los lunes aburridos. La mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados llegan a tu programa desde hoy, La Taberna. El lugar de las mejores tertulias. Cada día lunes desde las 21 a 15 horas junto a tus grandes amigos... Leo, Araya y Raúl Castro Solo aquí en Radio Puente Alto 107.5 FM serio Recuérdalo, tu programa es La Taberna En la Radio Puente Alto 107.5 FM serio Se acabaron los lunes aburridos Desde hoy comienza la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados que llegan a la taberna. En lugar de las mejores tertulias, sí, desde hoy, desde las 21.15 horas hasta las 22.15 horas por Radio Puente Alto, la mejor fiesta. Te esperamos aquí en la taberna. por ustedes, sus amigos conductores, Leo Araya y Raúl Castro gracias mi querido amigo Juan Carlos por ese pase tan maravilloso acá, es habitual de Ra Raúl mejor, sí. no, pero estaba hablando mi querido Juan Carlos, así que le puso harto, harto pillo también para el, pa el saludo nunca le hemos dado la gracia, sí, es, ver, es cierto cierto harto, harto cariño mi querido Juan Carlos, un profesional pared. de la radio así un monstruo un, monstruo, un pequeño gigante como le digo yo a mi compadre monstruo. por supuesto Estamos acá en la taberna por el 107.5 FM También por la señal online Para toda la gente nos está escuchando también a través de internet Y por supuesto a través de la señal de YouTube Aquí nos aprovechamos de saludar también eh, A través de, de esta maravillosa plataforma ¿verdad? Así que para que nos puedan ver Cada alumno también por la taberna Y las repeticiones que va a estar subiendo también en, en la semana desde mañana mismo desde mañana mismo sí le queremos recordar también eh, la campaña de los cometas estamos trabajando por, eh, por conseguir zapatillas y ropita que esté que sea nueva o usada en perfecto estado para, para nuestros queridos cometitas de la protectora niños entre 0 y 18 años así que estamos recibiendo todas las donaciones nos pueden contactar a través del eh, Facebook por Ajale. cometas y eh con K, es lo importante, y también en el correo electrónico cometaschile@gmail.com. También en Twitter, cierto, @cometaschil tenemos Twitter estrenando @cometaschile, @cometaschile, así es. Sí, así que toda la gente que quiera apoyar esta esta noble labor de Cometas con nuestros queridos cometitas de la Protectora de Infancia, que les le mandamos un saludo gigante. Estamos recibiendo hasta la primera semana de febrero nos contactan y por supuesto nosotros nos encargamos llegamos hacer la recolección. Así que cometa Chile, ya lo sí. saben, no cambie las zapatillas por pelota, guárdela y déjela a la cometa. Ya eh, lo sabe. Exacto, exacto. Así que bueno, Cebita también nos apoyado ahí, sí, estuvo está. con nosotros en la fiesta navideña. Sí. ¿Cómo lo pasamos ese día? Estuvo bueno, increíble. ¿Cómo se llamaba el chico? No me va Martín, todos se partió todo. Todos venendo a lo de Estrella, estrella. Que estrella. estrella. Y su Martín. hermana igual. No, es extraordinario nosotros cuando llegamos allá y los niños así fascinados mirando y nosotros nos fuimos con una energía pero maravillosa sí. no ideal como siempre digo uno va a dejar regalos pero al final sí, al no final gasto. uno se queda con esa con esa chispa que que, que quizás no te dicen las gracias así como verbalmente pero uno siente que ellos están a gusto con con eso o sea agradecidos pues más que mal están ahí y todo así es sí, así, que... así que todos ayudar a Cometa ya lo ayudar? sabe Cometa por supuesto sí. Cometa Conca recuerde cometas con acá estábamos escuchando recién eh, puño en alto estábamos viendo también el vídeo en youtube y es eh, una obra bastante bien lograda se hay que decirlo y yo creo que un, está el, lindo si sí, el el labor para construir una gran carrera de sí. contexto, ¿eh? qué gran voz tiene su compañía para que no te complique <risa> ¿Sí? <risa> <risa> <risa> <risa> eh, sí o sea nos falta algo audiovisual Eh, tenemos harto como, harto como aplicación ahí de, de como comercial en Facebook, si se puede decir así, de al hueso de estar ahí con los temas etiqueteando, fotos, eh, no sé, videos grabados en casa, así, con teléfono, selfie, onda así. Pero nos faltaba como algo más serio como para decir, ya, esto no es juego, esto es así y no queremos no queremos, no sé, o sea, queremos que nos tomen seriamente, o sea, no es juego es lo que hacemos nosotros, de lo que estamos al 50 viviendo entonces ahí está salió salió bonito un saludo para Lidais, que fue la que no la producción que nos ayudó ahí, ella también, porque no soy igual nos matamos en eso y andamos en las calles, nos da vergüenza grabar y ella ya, chiquillo, actitud y toda la cuestión, no, fue entretenido entretenido el Ahora estamos trabajando en algo más, más, como más serio y más profesional igual Queríamos entrenar sin complicaciones Que un tema reggae Como reggae love y cuestiones así Y decidimos que mejor lanzar el video en vez del tema Porque nos dimos cuenta que, que el tema de Puñol Alto Lo subimos y fueron mil reproducciones una semana Y dijimos, pucha, en vez de haber guardado el tema Y haber tirado solamente el el, el video Y haber guardado el tema para el disco ¿Me entendís? ¿Cuántas canciones y... hechas tienen ya? Llegamos como... En, creo que en Fe, en YouTube, tenemos como doce. Yeah. Las de SoundCloud son como 10 pero son como otra onda, son más maquetas, dan como veinticinco, treinta canciones. O sea, el álbum perfectamente. ¿Sí? sí, y más mis temas solistas que tengo featuring con casi todo, Puente Alto, Peñalolén, Pudahuel, Quilicura, Peñaflor, San Bernardo. Saludos Cuesta, a todos. ¿Cuesta mucho sacar un álbum acá, Sagirá? Es caro. Es Feliz. caro porque si no soy amigo del amigo del tipo que está produciendo, te cobran hasta el respiro que estés pegando a tener el micrófono. Yo creo que lo mejor... Por lo menos yo ya estoy casi listo con mi... Estoy casi listo con el disco mío que se llama Sin Filtro, que, que igual tiene hartos personajes bien poderosos en la escena nacional de... R&B Y de Black Music Que es El South Paloma Ganavi Que suenan todo el día En La Carolina Y que ahí estamos Luchando por un espacio Y, y 8.50 Por parte baja Para uno Que está el 50% Iniciando No es lo mismo Porque un tipo Que lleve 10 años claro. Y está todos los fines de semana En un festival Enorme Con 3.000 personas ¿Me entendí? Sí. Entonces igual cuesta Pero yo creo que Lo vale Si tú tenés Como bien como he pensado lo que quería hacer, yo creo que lo vale. Ahora si tú dices... desespucha esto quiero hacer, pero igual no sé, tengo miedo, cuestiones. Yo creo que que no, no lo vale, o sea, tenés que saber por dónde voy. Yo dije, ya, si no la hago ahora, no lo voy a hacer. Te lanzaste. Sí. sí. Te toca hoya cebita y con, con la lori infectar a público masivo. ...si... Sí, o sea, el, el, el, hemos tenido público masivos... Y la cosquilla cómo ande, eh, eh una chispa ¿Sí? la energía que hay en el, <ríe> el aire es como la pasa entre la tormenta, una huea <ríe> En teletón aquí en Plaza puente nos tocó vivir con el abrupt de 1500 personas en la plaza fuimos en el la hora pic de de, el, de todo el chupo pues, de teletón de las 48 horas gracias a dios y que aún yo lo agradezco nos sacaron del bloque juvenil porque siempre o sea siempre llevamos dos años cantando eh, el año pasado nos tiraron justo para el bloque juvenil ya onda como 4 de la tarde ya y, y veníamos nerviosos por o sea, el año antes pasado, ¿no? Porque el pasado fue el que cantamos, po. Y veníamos nerviosos y había harta gente, tuvieron que haber abierto unas 500 personas. Y nos vamos a subir a cantar y se larga a llover. Y nos, nos cancelaron, pues Y veníamos con ese miedo este año porque dijeron que iba a llover igual, pues Y nosotros hablamos igual porque dijimos, ya, llevamos un tiempo, pero llevamos quizá un año para algunos que es poco, pero... En el otro lado de la, la vereda Hemos tocado todos los sábados y los domingos O sea, creamos como Un registro Como más largo como para extenderse Como para decir, ya, esto es lo que vale el show Esto es lo que tenemos Y no tenemos miedo a la gente La respetamos y, y hay que darle Se lo efectuamos al hombre Que es encargado, Don Germán Y ya, dijo, ya Debemos darle toda la cuestión Así que nos sacó del bloque juvenil Donde estaban todos los cabros y toda la cuestión Y nos mandó como para el bloque premium Yeah. Nosotros, pero feliz Y a mí cuando dijeron Yo casi me llorar Pero igual estaba nervioso Quería hacer algo distinto Ten, Tenemos el todo el show guardado eh, Lo vamos a subir a la página oficial de YouTube Y nervioso Porque no sabíamos qué íbamos a hacer Qué nos pasaba Porque llegamos allá Ya el show Sin mentirte Lo hicimos ese día en la mañana Dijimos ya esto es lo que vamos a hacer Ya estas son las canciones Ya ensayémoslo ya Lo ensayamos dos veces Listo, está listo Ya, ya era Vamos lo que vinimos Porque esto es lo que sabemos hacer Y démosle que el fuerte de nosotros es como improvisar en el momento o sea depende el tipo de gente para lo que hay de decir para lo que hay de tratar no podía pues ya es como un guión escrito imposible y llegamos y habían unos dobles de dayán kiniqui ya y todo el tiempo y había mucha gente y lo empezaron a viar en el 2015 aquí en la plaza Y yo estaba asustado igual porque dije... ¿Vos están pifiando al doble Day Yankee? Que Day Yankee suena todo el día en la radio. O sea, la vieja que hace se en la casa anda cantando... Las canciones de y Yankee. Además gasolina mientras vas a la escuela. Claro, ya. Pasó eso y dije, ya, puede ser que el reggaetón... Igual hay que gente de otra onda. Pusieron una banda como de rock de los 80... el mundial del 60... Empezaron como ese tributo a la nueva ola. Y se los pifiaron. Y yo ya estaba así como ya... ¿Qué quiere la gente? O sea... Y era demasiada gente Era como que eh, El que estaba arriba Sabía que si se le ponía Uno o dos a pifiar Se desbordaba Era claro Pero ¿Sabéis qué? Gracias, no sé A, a lo que llevamos Había nervio de por medio Piel erizal 100 Nos subimos Y tiramos el primer tema La gente como que Dijo ya esto es rap Cambiamos a Tierra Santa Que es como lo que tenemos Así como Contra ahí al hueso Y ahí la gente Enganchó al tiro Ya. Y dijimos, ya, si no la aprovechamos ahora que la tenemos ahí a la gente, se nos va a desbordar. Así que la hicimos y pero fue, pero que nos gritan otra, oh, otra oh, fue pero la raja. Así que ese fue ha sido como el más explosivo. Eh, sí, demasiada gente, 1500 personas, así que no veis la cara de una persona. No, genial. Creo que es como fue como para cerrar el año 2015. Bueno, bueno, nosotros yo después me fui a mi casa todo contento, emocionado, así tuve como dos semanas pensando en el show, en el público, a riel el escenario, esa energía, porque después de puño en alto pasó algo que que fue como mágico, porque cantamos Fluyo que es como más rap al hueso, así como San Juan y toda la cuestión. Después cantamos Tierra Santa que es algo como más es distinto, es reggae, pero eh al hueso, o sea, hay algo que el, el, el que no lo quería escucharlo, vaya a cachar que estamos hablando. Después tiramos algo más romántico para asimilar, para bajar la la energía, pero después los volvimos a aprender con puño en alto, o sea, era como cálmate un rato, descansa y volvimos. Esa era la idea del show. Y terminando puño en alto fue como otra, pero fue como el aplauso, ese aplauso que es eh, una ola de aplauso que se deriza la piel y fue como esa así, pa terminando la esta, así que terminamos con una capela la Lore, que tú sin mí te trae el mar. Se puso a cantar la Lore también. Enrique Escoa. Los pelos parados y no, fue sensacional Qué bueno, compadre, ¿qué se viene para este 2016? Este 2016 se viene gira, estamos, empezamos ayer con todo lo que es marketing, publicidad Porque dijimos ya, estamos medio dejados por las vacaciones, dijimos igual ya las vacaciones Baja los eventos, no sé, por pues la gente anda de vacaciones igual eh, No es lo mismo, no es el mismo apoyo que tenía en marzo, abril que la gente está ahí dice ya vamos, vamos, dónde va a estar cantando? Vamos el cambio ahora igual es entendible porque la gente pucha, espera, todo el año va a llegar en enero, marzo y febrero va a irse a la playita al sur. Entonces, es más lento el servicio en enero y febrero. Ahora viene marzo, vamos a lanzar, va a empezar a grabar la producción sin complicaciones. Tenemos pensado lanzar el disco a fin de año de este, pero producción producción producción, o sea, cotota. Eh, vamos a empezar a trabajar con una productora. Un saludo para Jerusa que nos tenemos reunión el martes que ella trabaja en negocio así que marketing, publicidad hacia el hueso, eh, evento masivo, si se alto, si Dios quiere, viajes para afuera, o sea, eh, es como el año, no sé, este, año? Eh, todo a su paso, sí, todo a su paso. Tenemos que pues, ir alto, lo escuchamos poquito pues, a fondo, mientras sí, claro. la parte final. Sí, así es, que estamos... Viajes el extranjero, cuando hacemos viajes afuera, sí, se viaja en el extranjero, o sea, y se o no sea se estamos ahí, sí, sí, porque la música, nosotros, eh, Gracias a toda la gente de aquí que nos escucha, se empezó a escuchar harto en Perú y en Colombia. En Colombia, el colombiano y el mexicano son muy buenos para como para recibir música de exterior. Al chileno siempre le da bien México. Nosotros pensamos que íbamos realmente, pensamos, dijimos ya, a ver, ya un año de expectativa, es como buena la expectativa, o sea, uno se da cuenta cuando un grupo, un grupo y un grupo. Dijimos ya, creamos en cuento porque esto es de verdad. Y pensamos que vamos a llegar primero a México con la música porque allá hay mucho rapero. En cambio en Colombia es como competencias como más reggaetón, no sé, vallinato. Es como otra onda, es más tropical, es colombiano, le gusta otro tipo de cosas. Pero llegamos primero a Colombia que a México. Entonces estamos ahí viendo unas conversaciones con unos productores que tienen un altisco ahí, que se mueven. A otro nivel ya. A ¿Y qué...? ¿Y a ti qué te supone eso? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que viene después de ver que ya estás eh, llegando a Colombia y que posiblemente vas a llegar a México? ¿Qué, qué dices tú como persona cuando estás solo y, se, y te paras de, en tus dos pies y dices, chucha, ¿dónde estoy parado? Señor, buena pregunta eh, Agradecido, yo creo que agradecido eh, de la gente que al principio me apoyó, a mí y a la Lore cuando nadie más nos apoyó que por ejemplo, no sé, íbamos a Radio X Tome aquí tiene seis discos, con un tema cada disco grabado, un demo y golpeando puertas, no sé, ir a cantar un jueves, que el otro día había que ir a trabajar, a, a estudiar a las 5 de la mañana cantando a las cinco o seis pelagatos curados, que nosotros nos sentíamos los máximos porque los locos estaban moviendo las manos, pues. nos íbamos todos felices por cantar tres canciones Eh, yo creo que todo eso lo vale, lo vale la gente que nos dijo que no no iba a resultar, que no no iba a ir bien, que, que, que lo que hacíamos no vendía que no era comercial aquí estamos, pues, o sea, viviendo el día a día a paso lento porque esto es difícil te caí no te volví a parar viendo bien todo lo que... el año pasado es que yo creo que nos ha servido mucho el relacionarnos con gente como mayor que nosotros, en el área en todo sentido, música, eh, ahora mismo ustedes, porque uno sé, po, o sea nosotros somos rap, soul, reggae y hay otras bandas que, que ellos no ven esto, ¿me entendió? O sea, que han luchado 10, 15 años, ya son grandes, tienen sus familias eh, y ahí están, po, ¿cachai? Buscando oportunidades. Nosotros donde vamos igual nos tratan como los comerciales, los que se vendieron, pero yo les digo, o sea, vivir del sueño, eh, bueno, te levantáis en la mañana y decís bueno, yo vivo el, el sueño mío sí. y en toda persistencia, siempre, sí, como, sí. como, como sí. ato lo cuento y convicción sí, a, a, a mi máximo exponente de la música que es que el rey Elvis Presley Grande. muchas veces le cerraron las puertas y, y más alguna le dijeron que no iba a servir para la música sí. o sea, sí. que, que siguiera manejando el camión eléctrico <risa> y miras de llego sí. sea, yo sea, creo que todo va en creer en uno mismo y y si te cae y levantarte y levantarte como fuerza es yo creo que la gente, es muy importante cuando la familia la familia te apoya, la familia de uno te apoya, porque si no te apoyan es difícil, es difícil el camino, gracias a Dios, mi familia, la de la Lore, la del Cris, que el ya está en otra parada, nos apoyaron así desde siempre, o sea, las primeras veces que íbamos a la radio, a la, a la competencia, íbamos para allá llamando, las mamás llamando y todo el tema y los amigos llamando, sí. cabrón, sí. y no, los palos palo blancos, por palos blancos salen. Y cuando el corazón está feliz también las cosas son mejor, sí, ¿no? Sí, y otro tipo de fluidez a la, a la hora de escribir, otro tipo de energía, se nota. Ahí está Puñuelalto, es la muestra es Puñuelalto. Sí, Oye, y la gente seguida que quiere saber cómo contactarte para un evento, bueno, ¿dónde te encuentras? Bueno, eh, nos pueden buscar en, en la página oficial de Facebook que se llama Cultura Maestra todo Juntos y separado le da Oficial, o sea, Cultura Maestra Oficial, separadito. Ahí está el contacto que es sebastian.duram.tobar arroba gmail.com Está mi número y nos pueden ubicar, nos pueden mandar. También está Felipe Montesinos que está trabajando con nosotros igual. Y, y nos pueden ubicar, nos pueden... Ahora si vienen más, vamos a sacar la página digital web toda la cuestión. O sea, con la biografía, la foto. Ya preparamos una sesión de foto y todo el tema. Así que estamos bien bien cargados para que la gente diga ya esto es cultura maestra. Los cultura maestros se quedaron. Así que ahí estamos. Vamos a estar subiendo en la semanita el número de contacto nuevo de que la persona que va a trabajar con nosotros igual. Así que aquí estamos. Perfecto, ¿eh? y, y apoyando toda la gente, la comuna Puente Alto, que necesiten algo, que necesiten un bingo. Porque el otro día se dio la casualidad que una señora me dijo, pucha chiquillo, yo no tengo la plata para pagarle a ustedes para que vayan a mi bingo. Y yo le dije, pero señora, si usted a dónde, no se da, la, no se da el todo. yo, mire, con que usted me tenga, no sé un micrófono, conectado a un equipo, a un, a un mini componente nosotros le damos o si no es así llamamos una guitarra porque los temas los sacamos toda hora en guitarra porque estamos preparando algo grande, acústico y llamamos una guitarra y nos sentamos y tocamos y le damos y ahí estamos y listo pero la gente que que, cree, que quede claro igual eso porque ahora que se dio el tema que, que hay mucha gente que, que anda hablando y todo el tema que nosotros como que estamos haciendo como, nos estamos haciendo como la cama con los eventos, como de ese tipo aquí que quede claro que no es así y hablo, que conste que no es así que conste que ah. no es así, que están ustedes sí. y bueno, siempre hay gente a la intención sí, eso en todos lados, todos lados. Por las palabras de donde vienen, che, amigo mío eso que también que es verdad, pero es, es para vino. que la gente sepa que si nos quiere contactar la gente que quiere hacer un beneficio, tiene una completada, quiere hacer algo, no sé o más que nos mandemos un saludo, porque nos mandan... Nos nos llegan mensajes de los whatsapp como están en las redes sociales y nos cachamos y nos dicen oye manden un saludo para dar cursos y la cuestión así que que nos contacten en cultura maestra separado oficial en youtube o nos pueden buscar como Sebastián Dutoar en Facebook normal o Lorena Sepúlveda y nos pillan o en la página oficial en youtube que es cultura maestra guión bajo oficial y nos pillan nos mandan mensajes y lo que quieran nosotros ahí vamos a estar porque nosotros nos debemos a esta gente esta gente de pueblo de Oye, ¿y, y tú que partiste desde abajo en definitiva Y hoy en día ya quizás estás en, en un escalón No sé si no sé en cuál escalón estás, pero de, de la escalera ¿Qué le dirías a la gente o a los niños que, que quieren a lo mejor Te han escuchado o a otro grupo y dice Oye, yo quiero algún día tener mi grupo, cantar Dedicarme a, a una música que me gusta cuál ¿Cuáles le dirías tú que son los que... para seguir? Yo creo que nunca dejís de ser niño yo creo que esa es la clave, nunca decidir de ser niño ¿por qué? porque uno puede ser grande dicen que el madurar yo me encuentro súper bien maduro <risa> eh, pero a la hora de escribir soy otro tipo de persona eh, yo creo que nunca decidir de ser un niño porque un niño nunca deja de creer y nunca y siempre va como con la verdad por delante, con la sinceridad cuando uno tiene, tiene su niño interior sabe qué es lo que quiere para él pues, o sea, saber lo que te hace feliz yo creo que me he encontrado con muchos raperos que he hecho temas con ellos y les cuento y les digo chiquillo escucha voy a hacer esto en tal lado no, es que nosotros no vamos por ese lado pero igual quieren ganar lucas con esto yo les digo aunque suene feo el comercializar la música de uno si se puede vivir de lo que uno ama porque no se, sé, pues, al al artista, al dibujante le encantaría levantarse temprano tranquilo un lunes a las 12 del día y decir estoy tranquilo mis cuadros se están vendiendo y tengo pa comer y vivir yo les digo que creer en lo que uno hace y no dejarse ir por el estereotipo de que la música esta es esta porque nosotros rompimos el esquema de que la, el rap es para los raperos ya se rompió ese esquema de que el rap para los raperos porque ustedes mismos encuentran buenos los temas la, la gente normal igual en la muni nos tienen ahí mostrándonos los videos en la, en la, como la sala de espera hasta ahí el puñón alto dando vuelta entonces eh, hay que aprovechar yo creo Como dicen, lo, lo, lo bueno que hay, hay que, no sé, hay que aprovecharlo, yo creo que es, o sea, seguirla, nunca dejar de ser niño. Yo por lo menos y la Lore siempre hicimos eso, o sea, nosotros a donde vamos a cantar, nos miramos y decimos, ya, este es el escenario más, no sabemos si el último, nunca vamos a ver, o si nos pasa algo, nos tengamos que separar, disfrutarlo al concho, sea donde sea, sea en una pobla, sea en el Caupolicán, sea en Teletón, sea la protectora de la infancia bueno esto ha sido el día de hoy una entrevista con un grupo que ¡Chía! no tiene techo un grupo que va a llegar muy lejos y seguro lo vamos a estar viendo jugando las grandes ligas esto es cultura maestra hemos escuchado a sebastián vamos a mandar un saludito por, por supuesto compadre un saludo a mi novia que me acompañó que venimos de pudagüen nos pegamos el pique aquí para darle con todo nomás porque es la idea estamos aquí en la taberna que había que llegar un saludo para los niños de la protectora de la infancia, un saludo para toda la música de Puente Alto, de todo tipo de género, porque no clasifico uno, todos son buenos, reggaetón, cumbia, salsa, rock and roll, de todo. Entonces, hay mucho talento en Puente Alto, los dobles igual, que es muy poco valorado el doble, el doble tal tanto. También un saludo a mucha gente que conozco, eh, un saludo para Felipe, para Lore que no puedo estar aquí, para mi novia nuevamente, un saludo para ustedes. Y eso, venimos por venimos por más, a paso lento, tranquilo. No nos apura nadie. Pero seguro, pero seguro. Eso. Sí. Un saludo para mi familia igual. Eso. Sí. Muchas gracias a la novia por dejarlo venir, porque cuando las novias dicen no, se sí. echa todo sí. para no, que no sea si, meses. Somos, sí. gracias <risa> a Dios le gusta mi música, así que... la mujer dice no, ahí. Sí, psicológicamente si, si no es que... casado, América también no es si descubierto. <risa> más probable. Así que bueno, esto ha sido Cultura Maestra, amigos de la taberna. Como le decía, un grupo que no tiene de y que van a llegar súper lejos yeah. estoy seguro de ello ah, porque seguro, sí, sin duda alguna o sea, si sigan viendo por youtube, eh, puño en alto puño en alto, una... dejamos invitados sí. que vean la optimita ahí los compartan, que es la idea aprovechemos lo que tenemos, después que se van para afuera decimos, ah, los caros son buenos sí. así que aprovechemoslo aquí, que estamos aquí todavía si, sí, si, sí, ah. gracias a vida por llegar hoy día acá a la taberna, compadre no, ¿eh? cuando nos casas? quieran invitar, nosotros casas. estamos aquí por supuesto, tu casa, si se si vienen los nuevos lanzamientos de cultura maestra sí. también acá si, vamos a hacer el estreno aquí de Sin Complicaciones, lo vamos a hacer aquí Perfecto. Perfecto Muy muy contento de recibir acá es Quedamos comprometidos maestra. con eso entonces Sí, sí. así que se toda la gente que lo está haciendo también por YouTube sí. Mi amigo, Raúl Bueno, ha sido un gran programa, sin duda alguna El tener un invitado a este calibre nos potencia todavía más eh, Un saludo, como dices tú, a toda la gente de YouTube A la gente nos está escuchando online Y vamos a despedir el programa escuchando un poquito a Calle 13 Ya, jalea Así que, bueno, nos vemos el próximo lunes por, sí, por Ya lo por sabe, 107.5 Ya Perfecto, lo sabe, Radio sí. Fuente Alto. La no taberna. olviden recordar eh, la campaña también de Los Cometas y visiten Full Calcho. ¿verdad? Así es. El concepto calidad para el fútbol. Nos vemos el próximo lunes, yeah. amigo amigos. ¿eh? Fins demà! Fàcil, et tu és es un mamei. Callejera Street Fighter En la Radio Puente Alto hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Recuérdelo, todos los días lunes desde las 21 a 15 horas, La Taberna. El programa más entretenido del dial a esta hora. Datos interesantes, gran conversación y grandísimos invitados. donde En La Taberna. Todos los lunes, desde las 21 a 15 horas, solo aquí en el 107.5 FM misterio Junto a los ídolos, los regalones del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Muchas gracias por su amable audiencia en su programa La Taberna. One fine, next So if you want me off your back Todos los días lunes desde las 21 a 15 horas presentamos tu gran programa La Taberna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 Recuérdalo, tu programa es La Taberna. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Para Taberna. Para que su automóvil funcione como siempre soñó, visítenos. Somos Repuestos de Automóviles Clavero.